atrás de solazo labra la tierra el más esclavo trabajado Y empreso soportando frío y calor No era recompensada nunca tu labor Vives marginado en la sociedad labrador Labrador labrador en los Hombre del campo Hombre de Dios Abre los ojos Y no malgaste Mas tu sudor Siempre soportando frío y calor, no es recompensada nunca tu labor. Vives marginado en la sociedad labrador. ando el corazón labrador labrador el sudor de la tierra ba de ando el corazón labrador labrado, labrado.